الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمدنة لا نساوم على حرياتنا لا, لا, لا, لا اقطاع لا استغلال لا, لا احتكار في حياة الشعوب أجيال من واحدها القدر واختستها دون غيرها لأن تشهد نقاط التحول الحاكمة في التاريخ إنه يجيح لها أن تشهد المراحل الباصلة لتطول حياة الخارج تلك المراحل التي تشبه محرجان الشرق حين يخدف الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى جوء النهار ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصمعه وحدها واصلت حركتها في ظلام الليل وحدك وعملت وتهرت وظلت تكبع الثواني بعد الثواني للانتقال العظيم تاعك الحبيب امر على ايادي امر <تصفيق> صغير الذي نقول عليه يطوي بما كثير Arratsaldeon, Ongi etorri wintifa da irratsaioaren natal berri batera, alabedi eta tastas irrati libreren uginetan. Gorpoan ere zurekin arituko gara ordu betez, astero bezala Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzeko lanetan. Oh, yeah. eta gaurkoak e, gure irrati librenontan e, edabideak izango ditugu mintzagai. Batetik irralgo administrazioak e, ango komunikabideen kontraburutu duen gurutza da izango du izpidea askatasunaren eh, adirazpen askatasun aurkako guritza da ba olio horban bat bezala eratzen ari dena. Oraingo honetan ez bakarrik erabide eh, Palestinarren kontra ezta eh, irraldar antisionistenen da erabiden kontrare. Oraingo honetan eh, ba irralgo sionista ezkertiarrak izan dira bai administrazioaren erasoa pairatu dutena. Iraganaztean, e, e, irraugo gobernuak e, All for Peace izeneko irrati emisora itzi zuen, Hau ez da zehazki ba, irrati e, antisionista edo ezker muturrekoa. Haitzitik e, irrati zionista, baina olabait e, ba, kritikoa irralgo administrazioarekin eta ba, palezin harrikiko nolabiteko sustengoa edo ezker muturrekoa gizatea leporatuta itzizuten. Mukau ama irratitik jasotako audio bat entzungo dugu, bertan e, Mosi Raz, e, All for Peace irratiko susendariaren testigantza jaso jasotuta. Noiz eta ba, Mukau ama irratiaren eungarren e, emizioa gospatzen dutenean. Eta bestetik e, Mukauama Alternative Information Center erakundeak e, Astero ekoizten duen Mukauama irratzaio horretatik e, jasoko ditugu beste testikantza batzu <tusur> Proieztu horretako sortzaietako batzuena Michel Barsaski, e, irralda rantizionista <tusur> Eta Nassar Ibrahim, palestinarra, bia batazinbestea Alternative Information Center erakundeko sortzaileak. Eta testigantza hortan, ba ingo digute egoeraren analizi politikoa, azken gunetako egoerarena. Beraz, mamitzua gaurko saioa, ekingo diogu alaber, ba zero legez, e, e, palestinatik datosikun albistei, herrepasoa ematen. prensaren repasoari pa autezkundeak iragartzeko Mahmud Abaz anuncia que las elecciones palestinas serán el próximo 4 de mayo. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmud Abaz anunció hoy en Viena que las elecciones generales se celebrarán el 4 de mayo de 2012 y defendió la creación hasta entonces de un gobierno de unidad entre Fatah y Hamás pese a que ésta no reconoce al Estado de Israel. Zabás concretó la fecha de los comicios que ya ha sido acordado celebrar en mayo tras un encuentro la semana pasada entre el partido Fatah y que él dirige y Hamas. El presidente de la ANP reconoció que no ha tenen, obtenido ni ha pedido ese reconocimiento por parte de Hamas que dentro de los contactos para intentar formar un gobierno de unidad nacional hasta las elecciones. No hay ninguna seguridad de que vaya a reconocer eh, al Estado de israel aseguró Eh, Mahmoud Abbas eh, a preguntas de la agencia F en referencia al partido Hamas, aunque sí mostró su deseo de que ese reconocimiento se produzca e indicó que espera que el tema se discuta en los contactos que las dos facciones tendrán, el primero de ellos el 20 de diciembre, el dirigente palestino también se, refi se refirió a la disposición de Hamas a aceptar una palestina con las fronteras de 1967 a raíz de la guerra de los seis días Bueno, está hablando ya de unas concesiones difícilmente asumibles por mucha gente. Abbas aseguró que las negociaciones con Hamas y el esfuerzo de reconciliación entre las facciones palestinas es un paso importante y que confía en la formación de un gobierno de unidad nacional junto a Hamas, un grupo que, dicho sea de paso, es considerado como organización terrorista por la Unión Europea y los Estados Unidos. El dirigente palestino indicó que se tratará de un gobierno de transición compuesto por tecnócratas y miembros independientes que representen la legitimidad de Palestina y que no esté dominado por ninguno de los grupos palestinos. Insistió en que la negociación es la prioridad absoluta y que, no, y que no hay otra opción para solucionar el conflicto con Israel. Pese a ello insistió en condenar los nuevos asentamientos israelíes en el territorio palestino y recordó que esa política ha sido condenada en varias ocasiones por las Naciones Unidas. Llegará el día en que se condena a Israel por ello, indicó Mahmoud Abbas, quien afirmó que el Estado hebreo empieza a sentir el aislamiento político. <música> Israelta, Egipto, Renarteco, Múgara, Garamatzan, Albistea, explosión en Egipto de un gasodusto que aprovisionaba a Israel. Un grupo de saboteadores hizo volar por la mañana del lunes en el Sinaí un gasodusto que aprovisionaba a Israel, pocas horas antes de las primeras elecciones parlamentarias en Egipto desde la caída de Hosni Mubarak, anunciaba la agencia oficial de noticias egipcia MENA. Hombres armados y enmascarados han colocado explosivos en dos puntos distantes de 100 eh, 100 metros bajo el gasoducto al oeste de la ciudad de El Arish, en el norte de la península del Sinaí, según testigos citados por la agencia. Ambas explosiones se produjeron a segundos de intervalo, según la precisó la a la agencia AFP, un funcionario de seguridad. Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar, agregó el funcionario que pudo cuantificar el daño. Según testigos, las llamas eran visibles a kilómetros de distancia. Este es el noveno atentado este año contra el gasoducto egipcio que provee de Eden gas a Israel y Jordania. El último ocurrió el pasado viernes. Las autoridades han anunciado varias veces medidas para reforzar la protección de las instalaciones y para detener a los autores de los ataques. Las entregas de gas natural al Estado hebreo, pactadas en la época del presidente Hosni Mubarak, derrotado en febrero, son muy criticadas por la opinión pública y la clase política egipcias. Este sabotaje ocurre cuando los egipcios son convocados a las urnas hoy lunes para elegir a sus diputados casi diez meses después del del, del derrocamiento de Mubarak. unos comicios en los que los hermanos musulmanes parecen estar en posición de fuerza en medio de la crisis política que vive el país por su parte mientras activistas pues sabotean gasoductos, Israel se dedica a bombardear a la población civil en Gaza la agencia de noticias palestina Mahan informó que un misil de la fuerza aérea impactó en un área abierta en el campamento de refugiados de Nuseirat en la madrugada del domingo Música Las fuerzas aéreas israelíes bombardearon en la madrugada de este domingo varios objetivos en la franja de Gaza como respuesta a los cohetes lanzados por extremistas palestinos, eh, o al menos esa es la versión que da el ejército israelí. La agencia de noticias palestina Ma'an informó que un misil de la fuerza aérea israelí impactó en un área abierta en el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza y otros dos dañaron invernaderos cerca de Yan Yunis en el sur. Se trata del cuarto ataque aéreo israelí en lo que va de mes contra la franja de Gaza. Hace dos semanas el jefe del Estado Mayor israelí, Bení Khan, amenazó con una nueva ofensiva a gran escala si continuaba el lanzamiento de cohetes contra Israel. En una guerra desencadenada hace tres años por ese motivo murieron unos 1.400 palestinos. Posteriormente el disparo de cohetes se redujo dramáticamente. Recientemente los ataques se reactivaron en cierta medida. Fuentes militares de Tel Aviv señalaron que se trató de una reacción al disparo de cohetes tanto el viernes como el sábado desde Gaza. Por ello las fuerzas israelíes bombardearon, siempre según la versión del ejército, eh, lo que ellos consideran dos bases, ter dos bases terroristas. Que, qué casualidad están en medio de unos campos de refugiados que son eh, las zonas más pobladas de todo el planeta. A pesar de ello, según datos palestinos, eh, por lo que se sabe, hasta el momento no hubo víctimas. Y seguimos en Gaza con el bloqueo que impone Israel a la franja y en este caso también a los empresarios palestinos. Según contratistas palestinos, Israel establece nuevas restricciones a los empresarios de Gaza. El gobierno de Israel ha establecido nuevas restricciones a los empresarios de la franja de Gaza, pese al creciente encuentro entre empresarios de Gaza y autoridades hebreas, según ha informado el presidente de los contratistas palestinos. Las noticias que publicó la prensa tras el encuentro señalaron que los los acuerdos alcanzaron, alcanzados facilitarían el trabajo a los empresarios palestinos, pero Israel las ha implementado a su manera, ha dicho el representante de los empresarios palestinos. Tel Aviv ha dejado de entregar permisos a empresarios comerciales y contratistas para poder pasar a Israel y ha establecido nuevas restricciones que les impiden continuar con su trabajo, ha agregado. Será el eh, único sitio del mundo donde no se entienden entre los empresarios. eta lenguan e, e, sumarioan iragarri dizuegun bezala batzken aldiontan e, lege berriak e, zarri dituzte edo esarteko bidean daude irraelen bat dirazpen askatasuna murrizteko eta lege horiek e, ba, kasetearien keska piztu dute Netanyahu promueve una ley que se extuplica las sanciones por difamación, aunque no se presente ni una prueba en contra. Es el artículo que podemos leer en Periodismo Humano. En los últimos días, por ejemplo, se ha cerrado una emisora de radio israelí-palestina, de la que luego pues hablaremos... ...que no es precisamente una radio palestina... ...ni una radio pues... Eh, ...de israelí antisionista ...sino que es una radio sionista... ...que reconoce la legitimidad del Estado de Israel... ...pero que tiene una línea editorial... ...pues eh, más progresista y crítica... ...con la administración israelí... ...ha sido clausura de la semana pasada... ...también eh, la administración israelí... ...ha vetado el rescate del Canal 10... ...uno de los más críticos con la administración y nos hablan pues de que la semana pasada se celebraba una manifestación de periodistas que recorría las calles de Tel Aviv para evitar el cerco a las libertades dejemos el narcisismo solitario de nuestra profesión, monos porque está en juego nuestro oficio, nuestra libertad y la de nuestro pueblo sin prensa libre no hay país libre eh, estas declaraciones las lanzaba eh, el locutor más reverenciado de Israel en prime time eh, mientras miles de ciudadanos eh, Pues veía eh, eh, eh, la televisión. Se trata de Rafi Barkai a cargo de las noticias de la radio militar nada menos su voz tan familiar tan cercana trasladó a la calle el sentir de los periodistas israelíes angustiados por el cerco al que los está sometiendo el gobierno especialmente con la tramitación de la llamada ley de difamación que el pasado lunes de madrugada pasaba el primero de sus tres trámites parlamentarios básicamente se incluye una nueva cláusula en la ley que se extuplica la demanda económica a un medio por difamación pasando de los 50 ...unos 10.000 euros, a los 300.000, unos 60.000 euros, un dinero que se puede exigir sin necesidad de demostrar los hechos, de presentar pruebas que den fe de esa acusación. La amenaza de una sanción mayor lleva a la prudencia excesiva, esto es, al silencio y por eso los profesionales temen que de pronto ya no puedan casi informar por no enfrentarse a semejantes cuantías... A ello se suma la, suena, la nueva cláusula que obliga a publicar siempre el comentario que quiera hacer la parte implicada, o sea sea el político, la empresa o la institución de la que se hable en, eh, en eh, siempre el comentario que quiera hacer esta parte implicada en eh, su totalidad eh, decidan la extensión que decidan. Timmy Raider, colaborador de la web eh, más 972, lo resume gráficamente. Si un periódico quiere escribir unas 300 palabras sobre una determinada empresa que está siendo negligente, hay que acompañarlo de todo lo que esa compañía quiera decir, incluso si se, si se trata de una nota de 5000 palabras. El resultado más probable entonces es que la noticia no salga nunca. la norma superó el primer trámite de 41 votos a 32 con la coalición de la gubernamental que sustenta de la gobernabilidad que sustenta al primer ministro Benjamín Netanyahu usando la disciplina de voto contentando así a la derecha y negando la mayor. Dice el líder israelí que la libertad de expresión está garantizada y que la nueva ley permitirá que su país siga siendo una democracia ejemplar y flexible donde se informa y se protege al protagonista de la información. Si ese fuera el objetivo, genial, pero lo que buscan es el mutismo absoluto. Están borrachos de poder y no tienen límites, denunciaba el periodista Barkay. La severidad de las penas económicas que se incluyen en este proyecto se dirigen claramente no sólo a estrangular financieramente a los medios disidentes, sino también a intimidar a los periodistas que se atrevan a revelar la corrupción y a criticar al gobierno. En los últimos días, tres casos más se habrían ya enervado al gremio periodístico caldeando el ambiente. El primero fue la negativa de una comisión parlamentaria de la que de rescatar las cuentas del Canal 10 de Televisión Nacional, uno de los más vistos y respetados, con notables programas de información y críticos con las políticas de Netanyahu... <música> El segundo gran golpe al periodismo de Israel se produjo la semana pasada cuando el Ministerio de Comunicaciones cerró una, emisoria, una emisora de radio en la que trabajaban israelíes y palestinos supuestamente por no tener licencia y ser piratas. Mosí Raz, responsable de emisiones de esta radio que su nombre al castellano vendría a ser traducido a algo así como por todos por la paz, aún no se lo cree. Llevábamos en antena desde 2004. Todos nosotros tenemos acreditaciones de la oficina de prensa del gobierno israelí. Nuestra sede está registrada y ahora no saben quiénes somos, dice a apesadum apesadumbrado. Música Llevan seis días que no emiten en el lado israelí, pero desde sus estudios en Jerusalén Este aún lanzan sus programas en Cisjordania, hasta donde no llega la orden de fin de emisiones. El ministerio cerró la cadena alegando que era una estación de izquierda radical que se convierte en un instrumento de incitación que no se debe permitir que tenga difusión en el público generalista. El tercer gran pesar que arrastran los informadores israelíes es la condena a cuatro años y medio de cárcel y 18 meses de libertad condicional para la periodista Anad Kam por espionaje y por proporcionar información confidencial sin permiso. Hoy precisamente ingresará en la cárcel tras dos años de arresto domiciliario que no computarán como pena pasada. Kam filtró más de 2.000 documentos del ejército israelí cuando estaba cumpliendo el servicio militar en las oficinas de la Comandancia General de las Fuerzas de Ocupación israelíes, copió los papeles, muchos de ellos catalogados como de alto secreto, los guardó en un CD y los entregó a Uri Blau, el especialista en materia de defensa del diario Arez. Los papeles demostraban que las Fuerzas Armadas habían violado una sentencia del Tribunal Supremo a sabiendas. Lau publicó en 2008 la información referente a varios asesinatos selectivos de miembros de la yihad islámica en Jenin, un año antes cuando el alto tribunal había recomendado que no se matase a los sospechosos de terrorismo si era posible su arresto. Los informes de las fuerzas de ocupación israelí dan fe de su conciencia al saltarse esa orientación. Obviaron el fallo y fueron a por los integristas. Malos tiempos corren para la prensa también del lado palestino donde entre agosto y noviembre se han llevado a cabo varias detenciones en serie de periodistas árabes que el gobierno de Tel Aviv todavía no ha explicado. El método suele ser similar en todos los casos, arrestos de madrugadas sin informar a la familia o abogados, cuestionarios sobre su oficio, ninguna explicación sobre los motivos de su detención... Eh, vuelta a casa para eh, pura intimidación a juicio de Jessica Montel, directora de la ONG Israelí Betselem. Además, cinco periodistas que viajaban a bordo de la flotilla de la libertad que trató en, en, de entrar en Gaza hace 15 días también eh, fueron investigados. Como vemos, pues eh, las condiciones en eh, que trabajan los periodistas, tanto en la Palestina ocupada como incluso en Israel, pues se están deteriorando, se están poniendo cada vez más eh, límites a la libertad de prensa y, bueno, pues coartación de la libertad de expresión que afecta ya no sólo a los periodistas palestinos, Ni siquiera a los eh, israelíes antisionistas, sino que se empieza a extender como una mancha de aceite y afecta cada vez más a los propios periodistas eh, sionistas que, sin eh, poner en duda la legitimidad del Estado de Israel, pues son críticos con la administración israelí. A continuación, eh, traemos un audio de Radio Mukawama, esta radio que emite desde Jerusalén Este y desde Beit Zahur, en la Cisjordania ocupada, programa semanal eh, producido en castellano y en el que en esta, su edición número 100, eh, que celebraban esta semana, pues entrevistaban precisamente al eh, director de esta radio, eh, el director de la radio All for Peace, eh, que era clausura de la semana pasada en Israel. Hablan a continuación con Mosí Raz, eh, codirector de la radio All for Peace. Porque la violencia no ha acabado.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 que este mes fue declarada ilegal por el Ministerio de Comunicación israelí. Raz, un ex miembro de la Canenses por el Partido Sionista de Izquierda Merez, nos contó las razones de la censura y cómo ve la situación de los medios de comunicación dentro de Israel. ¿Qué pasó el 4 de noviembre pasado? En el 4 de noviembre, recibimos una carta del Ministerio de Comunicación. El 4 de noviembre recibimos una carta del Ministerio de Comunicación en la que me informaban a mí personalmente que la radio estaba violando la ley y por lo tanto debíamos suspender toda la transmisión. Decían que estaba violando la ley que redige a los israelíes en Israel. Decían que tenemos un estudio en Jerusalén en Este, lo que es correcto. No creo que sea una violación a la ley, pero es correcto. Aseguraban que Las personas podían escucharnos desde la mayor parte del territorio israelí, lo que también es correcto. También aseguraban que tenemos un transmisor en los territorios ocupados, lo que no es cierto. No somos dueños de un transmisor. En realidad, eh, nos ordenaron que suspendiéramos eh, todas las transmisiones eh, a residentes de Israel. Esa fue su, su demanda. Eh, no nos pidieron que suspendiéramos todas las transmisiones, solo las que se puede escuchar dentro de Israel eso ¿Qué posee la radio en Ramallah? de hecho la radio no tiene nada en Ramala es una empresa eh, con el nombre de eh, Jerusalem Times es una empresa palestina Su dueño es palestino y él consiguió un permiso de la autoridad palestina para transmitir. Eh, consiguió una frecuencia, para los horarios por ella y transmiten desde Ramar lo que nosotros hacemos acá. Aquí tenemos el estudio y transmitimos a través de Internet. Ellos toman de Internet y lo difunden a dos lados. Esto no era un secreto, nosotros no somos piratas. No estamos en el medio del mar estamos a 100 metros de la sede nacional de la policía hablamos con el ministerio de comunicación muchas veces y nunca nos dijeron que era ilegal ellos permitieron por ejemplo la importación del transmisor e inclusive cuando una estación pirata nos ocupó la frecuencia ellos nos ayudaron a sacarlo así que no, no somos piratas ellos no habrían ellos no habrían ayudado a un grupo de piratas Tuvimos una reunión con el ministerio y nunca eh, nos dijo que, que éramos ilegales. Así que estamos seguros de que esto es algo puramente político. Y bueno, entendemos la atmósfera política actual y creemos que esto es simplemente parte de ello. Entonces, es algo que estamos seguros de que es completamente político. Nos vemos la atmósfera política ahora en el país y esto es parte de eso. ¿Cuál es la situación actual de la radio? Primero, continuamos transmitiendo por internet. Eh, nuestra audiencia creció en 400%. Eh, segundo, estamos por apelar ante la Corte Suprema. De hecho, la petición ya, ya está escrita. Solo tenemos que hacer algo antes de, de presentarnos oficialmente ante la Corte, pero estamos muy cerca before we go to the court but we are very close to that Usted dijo que el momento político había cambiado. ¿Por qué ahora y por qué cree que lo está atacando a usted personalmente? Eh it's how eh, yes. eh, no nos están atacando eh, solamente a nosotros. Atacaron y a algunos periodistas del Canal 1, de televisión, atacaron al Canal 10 al eh, retener Eh, un dinero que estaba estimado para eh, salvar algunas deudas. Eh, atacaron a las organizaciones pacíficas y de derechos humanos al tratar de aprobar leyes perferas en el dinero desde el exterior. Nosotros entramos en las dos categorías. Somos un medio y además una organización eh, pacifista y defensora de los derechos humanos. Creo que en los últimos meses empezamos a tener muchos oyentes algo que no había sucedido antes, y bueno, somos cada vez más populares y tenemos más oyentes, y creo que quizás ni siquiera fue algo puramente político, quizás algunas cuestiones comerciales se mezclaron, cuando algunas estaciones se sintieron tal vez amenazadas por nuestra radio. Usted fue interrogado por la policía un día después de recibir la carta del Ministerio de Comunicación. ¿Fueron ellos a la radio a cerrarla, o lo amenazaron con hacerlo? No, no, no. Ellos solo me dijeron que si no lo hacía, ellos lo harían. Así que prefería hacerlo yo mismo, ya que algunos dicen que no deberíamos obedecer, pero venimos cooperando durante siete años. No, no somos un secreto, no somos piratas, nadie nos dijo que estábamos violando la ley eh, yo no quise que una decisión en un minuto nos convirtiera en piratas eh, al violar la orden policial aún si creo como lo hago que es una orden ilegal eh, es mucho más que eso eh, yo creo que fue una decisión política una orden política pero prefiero demostrar eso en la corte y no desobedecer Y luego llegan a la justicia con las manos manchadas. Luego dicen, uh, ok, no me importa, y luego puedo ir a la Corte no con manos limpias. ¿Cuál es el mensaje que la radio quiere transmitir y por qué cree que es crucial ahora? Es crucial cada vez, quizás más que siempre. Primero... My message to the Israelis is listen to the Palestinians. My message to the Palestinians is listen to the Israelis. Es crucial siempre, pero quizás ahora más que nunca. Primero el mensaje a los israelíes es que escuchen a los palestinos y el mensaje a los palestinos es que escuchen a los israelíes. Porque estas eh, dos naciones tienen narrativas totalmente diferentes con parte mismo país, pero no comparten la misma historia. Eh, un mismo presente o un mismo futuro. Los palestinos ven una realidad 100% diferente a la que ven los israelíes. Eh, se trata de la misma realidad, pero ambos ven solo una parte de ella. Eh, no estoy diciendo que es algo simétrico, pero tenemos diferentes eh, visiones políticas. Nosotros apoyamos los estados en base a las fronteras del 67. Eh, pero sí digo, palestinos, por favor escuchen a los israelíes y... Eh, Israelíes, por favor, escuchen a los palestinos. Si solo tuviéramos un mensaje, entonces este eh, sería el mensaje más importante de todos. Pero por supuesto tenemos otros. Eh, educamos sobre derechos humanos, derechos de la mujer, justicia social. Intentamos eh, promover y fortalecer las eh, ONGs en pos del cambio social, de la paz y los derechos humanos. Eh, esto es lo que estamos haciendo aquí. Sabemos que por años las organizaciones pacifistas o de derechos humanos y, y lo digo como, como parte de ellas han tenido problemas para acercarse a ciertos grupos de la sociedad queremos apuntar también a estos grupos y por eso tenemos programas en ruso, por ejemplo, mucha música oriental tenemos programas con rabinos, música persa, música griega etcétera queremos apuntar a los los grupos en la sociedad israelí que a través de los años el campo de la paz y los derechos humanos no han llegado a captar. Hoy atendemos a un debate sobre las presiones gubernamentales que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Israel pero al mismo tiempo escuchamos críticas sobre el discurso unificado en los medios de comunicación, especialmente en los medios masivos. ¿Cuál es su opinión? Primero, tengo que decir que estamos hablando de Israel y no de Palestina, de los territorios ocupados. Eh, todavía creo que Israel goza de una de las mayores libertades de expresión y de prensa del mundo, aún en estos días pero sí, esto se está deteriorando y hoy está bajo un ataque increíble si la legislación que se presentó ayer es aprobada la situación será muy diferente creo que el hecho de que hayan cerrado eh, All for Peace es algo problemático y es un ataque contra la libertad de prensa pero no es lo peor el problema más grande aquí, en mi opinión es que los medios importantes de todo el mundo cubrieron el tema pero no en Israel Ni el Canal 2, ni Edio Tajaronot, ni Israel Aion, eh, ninguno de los grandes medios. Estos eh, gigantes mediáticos, que durante muchos años he dicho que trabajan para la derecha, ni siquiera mencionaron el tema, ni siquiera dijeron el Ministerio de Comunicación cerró una estación de radio pirata. Ni lo mencionaron. Así que uno de los riesgos que corren la, la libertad de expresión y de prensa es que Muchos periódicos y las personas que trabajan en ellos ya no están muy interesados en estas libertades. Por eso no se trata solo de la legislación que redacta el gobierno, es mucho más profundo que eso. esas que escuchábamos eran las declaraciones de Mosir Ras codirector de la radio All for Peace recientemente cla clausurada por el gobierno israelí, hay que decir que ni siquiera se trata, no de una radio israelí antisionista y mucho menos de una radio palestina sino que se trata pues eh, bueno de una radio eh, sionista no pone en duda la legitimidad del Estado de Israel eh, pero que es eh, pues de ideas más progresistas y crítica con la administración israelí incluso el propio codirector Mosiraz pues, fue miembro del Parlamento israelí ...incluso pues esta gente ya se está viendo... ...está viendo limitada su libertad de expresión... ...y bueno, vemos como... ...pues estos recortes, estas limitaciones... ...se extienden... ...incluso ya hasta los propios periodistas israelíes... Sí, sí, sí, sí. ...eran eh, declaraciones que escuchábamos... ...que extraíamos de Radio a ...una radio pues con la que... ...colaboramos habitualmente... ...y que precisamente pues esta semana... ...celebraba su emisión número 100... A continuación escuchábamos eh, pues el análisis eh, de la actualidad política que realizan dos de los eh, fundadores de este Centro de Información Alternativa organización que semanalmente eh, pues produce el Radio Mukawama El iralí antisionista Michel Barsaski y el palestino Nasher Ibrahim que nos hacen un análisis de la situación política actual la petición del reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas impactó en el gobierno israelí. El proceso de reconocimiento de un Estado palestino en las Naciones Unidas implica un revés diplomático para el gobierno israelí. Es un evento muy importante y desde el punto de vista del gobierno y gran parte del público israelí percibido como una derrota, porque se trata de la concepción tradicional de los israelíes en relación a los palestinos, eh, en general basada en un, en un juego de, de suma cero. Si ellos ganan, nosotros perdemos, lo cual es estúpido, pero es una posición muy fuerte. Cualquier logro de los palestinos es percibido como un eh, retroceso para Israel. Y esta es una de las razones por las que yo lo apoyo, porque está enojando y decepcionando mucho a los israelíes con un sentimiento adicional de otros fracasos, un fracaso diplomático. So, uh, this is the only I really ¿Considera que la petición en Naciones Unidas, especialmente el voto en UNESCO, ¿Tuvo algún impacto en la imagen de la sociedad israelí, o como el mundo lo ve? ¿Cree que ha generado algún tipo de debate o cuestionamiento al interior de la sociedad israelí? La pequeña minoría que apoya a los derechos palestinos están mirando estos avances como pequeños avances. Pero la gran mayoría de los israelíes la perciben como otra prueba o evidencia del creciente aislamiento de Israel. Confirman que el mundo entero nos odia. Desde el momento en que hay un avance palestino, ya sea el reconocimiento de Palestina por otro país, es percibido por parte de la opinión pública, y no solo por parte del gobierno o de la derecha, eh, como una pérdida, como una resta. Eh, una suma para los palestinos implica siempre una resta palestina. Sí, sí. Like They to public opinion not only but also the right wing has lost minus. Always, I mean, really minus Considera que estos pequeños avances palestinos como dirigirse a otras agencias de Naciones Unidas contribuya a reforzar el discurso israelí y a fortalecer hacia el gobierno? de eso no estoy tan seguro pero definitivamente provee al gobierno israelí de más pretextos para continuar e incluso aumentar las presiones de sanciones para los palestinos como por ejemplo el congelamiento en la ayuda financiera a los palestinos eh, si queremos ir un poco más allá y más profundo eh, en la agenda diplomática vemos que la eh, relación es obviamente la de un bueno, dominante dominado Pero existe incluso una relación eh, típica de todo régimen colonial de un padre y un hijo malo. No te voy a dar tu dinero si no haces lo que yo quiero. Y no vas a tener la posibilidad de tener tu propia política, eh, diplomacia o logros si yo no formo parte de esto. Esto es porque los israelíes enfatizan de sobremanera que se trata de una iniciativa unilateral. que es unilateral? a Israel no le consultamos no tiene nuestro permiso y esto es lo que creo enoja aún más a la opinión pública israelí el hecho de no ser capaz de comprender lo que está sucediendo ¿cómo es posible que haga algo relativo a los palestinos sin habernos consultado? no nos preguntaron quedamos afuera del cuento creo que esto es lo que hace a la opinión israelí una opinión épica o no capaz Is it possible that something concerning the Palestinians will not add up? What a twisted story. Algunas palestinas sostienen que existe una relación entre la petición palestina a la ONU y este fracaso diplomático con el acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. No, journalists and politicians have been the agreement, the agreement was a way to weaken no, muchos periodistas y políticos sostienen que el acuerdo de intercambio de prisioneros fue una estrategia para debilitar la autoridad palestina, a más este pudo haber sido el resultado, pero no el objetivo inicial el objetivo se basa en una lógica interna relativa a los prisioneros de guerra y el comportamiento de Israel a pesar de todas las declaraciones de políticos israelíes Israel siempre ha negociado el retorno de sus eh, detenidos en el marco de un acuerdo de intercambio. No es algo nuevo, ha sucedido en las últimas décadas, seguramente continuará sucediendo en el futuro. El público israelí espera y considera que es responsabilidad del gobierno traer de regreso a casa a nuestros soldados, ya sea sean vivos o muertos, y así están dispuestos para el precio. El Sittlingo, considering the <tose> government responsible to bring back home our soldiers whether they are alive or dead and they're for to pay the price. ¿Y por qué cree que estaban listos para pagar el precio ahora y no en los últimos 5 años? ¿Fue una decisión israelí o fue Hamas quien finalmente se comprometió? Uh, the, the Hamas, clear, no. La decisión fue por parte del gobierno israelí. El precio estaba claro, fue acordado con un mediador alemán hace mucho tiempo. Como suele suceder, lo que llevó al gobierno a hacerlo ahora, o a terminar su política de posponerlo, fue algo relativo a factores internos israelíes. Y este era el mejor momento para mejorar la imagen del gobierno israelí. No a un nivel internacional, sino a un nivel eh, local, ya que será percibido como una buena iniciativa y el gobierno esforzado. Obviamente obtendrá mayor apoyo. Eh, no tiene nada que ver con los palestinos o con el mundo árabe, sino que está conectado a un nivel eh, macro con la política israelí. Otros análisis recientes tienen en cuenta el impacto de la primavera árabe en el gobierno israelí. ¿Cómo considera que la primavera árabe, especialmente en Egipto, ha influenciado, si es que lo hizo, al gobierno de Netanyahu? World, world, world, to, to to to to El mundo entero definitivamente tanto gobierno como opinión pública ha observado la primavera árabe como algo digno de análisis y de, de, de comprensión. El único lugar donde ha sido un no evento, el único lugar donde ha pasado desapercibido es en Israel. Como si nunca hubiese sucedido. Y también a nivel de la opinión pública, ya que ha habido eh, muy poco análisis para para comprender lo que lo que ha sucedido. Acabo de mencionar en una entrevista previa que a veces siento que estamos en una tempestad en el medio del mar. Nos encontramos en un pequeño barco en el que el capitán está borracho, no lee el mapa, no tiene una brújula, y continúa su viaje sin, sin una dirección clara y sin comprender que algo ha cambiado y no podemos continuar como si tratase de un, de un mar calmo. Eh, estamos en algo muy diferente si mirarse el comportamiento israelí y escuchar las declaraciones eh, pareciera que es tan importante como una crisis política en Camerún, o sea, no hay intento de hacer una nueva evaluación de la política israelí. Continúa como si nada hubiese pasado y esto será extremadamente perjudicial para Israel en un futuro cercano. No attempts to make a, a, a new evaluation of the politics of these politics it's continuing uh, as it makes the problem and this will be extremely harmful for Israel in the not so long future ¿Cómo reacciona la sociedad israelí ante estos casos? Por ejemplo, ante la escalada verbal periodística sobre un posible ataque en Irán o cuando, por ejemplo, vimos que hace unas dos semanas los embajadores israelíes en Jordania, Egipto y Turquía regresaron a Israel porque se les atacaba o se los acusaba ¿Cómo reacciona la opinión pública israelí cuando ve que la región está cambiando? Si hablamos de la mayoría de la opinión pública israelí, yo diría algo que, que parece gracioso, pero con cierta sensación de alivio. ¿Por qué? Porque el conflicto, la confrontación, la guerra el peligro de, de una guerra, eh, este es el fuego para el que estamos bien preparados, este es el discurso normal. Eh, todo está dando vuelta en Israel. Los israelíes le temen al discurso de la paz, de poner fin a la guerra, eh, de hablar sobre arreglos y negociaciones. ¿Por qué? ¿Qué significa? Piensan que probablemente se esconde algo detrás. Si quieren hacer la paz o proponen algún arreglo, Los israelíes buscan qué hay detrás pensando que se trata de algo malo. Esta concepción dada vuelta ha sido un fenómeno constante en Israel. El hecho de conocer las reglas del juego cuando cuando hay un conflicto. Tenemos miedo de un, de un juego que va por fuera del conflicto. Eh, no significa que no teman de, lo, de los misiles o de una guerra. Pero al menos tienen la sensación que se trata de un juego riesgoso, pero... Eh, ...conocido, mientras que poder fin a la guerra y el conflicto es un juego que no, que no conocemos. Para completar el análisis de Michel, invitamos a Nassar Ibrahim... ...a discutir y pensar las recientes decisiones de la Dirigencia Política Palestina... ¿Y cómo aceptaron y fueron recibidas por la sociedad? Israel, ¿puedes hablarnos del paso que ha dado Mahmoud Abbas tras la petición de entrada en la ONU de Palestina? This step came, uh, the from the peace bueno, este paso viene porque los palestinos se sienten frustrados con el proceso de paz e Israel usa este proceso para hacer la vida de los palestinos más difícil. Después de todas las promesas de Estados Unidos, de Europa a la ONU, no se han conseguido que Israel reconozca los derechos de los palestinos. Por ello, el presidente y la sociedad palestina solo han encontrado una manera de enfrentarse a ellos y lograr el debate de la ONU. Esto significa, en otras palabras, que los palestinos están diciendo que desde ahora, la referencia para el proceso de paz es la resolución de Naciones Unidas. Creo que el paso fue bueno, pero bueno, tengo también ciertas críticas porque este paso no ha sido acompañado de una estrategia política palestina demasiado clara. Creo que este paso sería más poderoso y claro si antes de haber acudido a la ONU, Mahmoud Abbas hubiera abierto el debate dentro del movimiento político palestino y así evaluar los 20 años pasados tras Oslo y preguntarnos por qué fallan. Antes de ir al UN, quiero hablar en el UN, era necesario abrir una discusión dentro del movimiento político palestino para uh, evaluar los 20 años de Oslo and to say why we failed. El primer ministro israelí argumentó que la paz mm -hmm. no podría lograrse solo con resoluciones de Naciones Unidas. ¿Qué suponen estas declaraciones? I think he is continuing on Netanyahu his his lying in this regard. Está mintiendo, no le doy ninguna credibilidad. Llevamos dados 20 años de negociaciones ¿y ¿por qué no hemos logrado la paz? ¿Quizás necesita otros 20 años más? No creo que el problema sea la negociación. El problema es si ellos están preparados realmente a pagar un precio para lograr la paz. Hace dos semanas la UNESCO aprobó la entrada de Palestina con 107 votos a favor, incluido el de España, 14 en contra y 52 abstenciones. ¿Cuáles son los beneficios de dicho reconocimiento? Far away from the heritage and cultural institution follow the Le code del rol de la UNESCO como institución en pro de la cultura y el patrimonio, además de promover las actividades culturales por todo el mundo y salvaguardar su patrimonio. Para los palestinos es un movimiento político que la ONU está comenzando a reconocer el derecho de los palestinos a ser miembro de esta organización, lo que significa que hay gente que vive bajo la ocupación y que tiene que tener sus derechos para ser libre y ser representada en cualquier organización internacional. Este es el principal significado de la UNESCO. El reconocimiento de la UNESCO fue un mensaje del mundo hacia Estados Unidos, Israel y cualquier estado que se niega a reconocer o a votar en favor de Palestina para decirles, mira, sabemos lo que está pasando, esta gente tiene el derecho a ser libre. Y tiene además el derecho a ser representados en todas las organizaciones internacionales. These people they have the rights to be free and they have the right to be representative in all the international uh, organization. Estados Unidos tras la votación afirmó que retiraría todos sus fondos de la UNESCO. Israel amenazó a los países que habían votado a favor. ¿Qué consecuencias pueden tener ambas declaraciones para Palestina? ¿Puede ser que están usando su dinero con intención política para presionar en contra de los palestinos? y en contra de cualquier país que se encuentre al lado de la gente palestina. Esto no es una política ética. Uh, uh, uh, Tras la UNESCO, la Autoridad Palestina busca reconocimiento de otras 16 agencias de la ONU, como la World International Property Organization, la OMS y la Agencia Internacional para la Energía Atómica. ¿Qué se busca con estos pasos? La situación en la UN, como sabéis, es clara. La situación en la ONU es clara. Hay 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y 10 son temporales. Sabemos las reglas de la ONU y los estados que tienen el derecho de usar el veto. Esto significa que a pesar de todo, para nosotros el apoyo de Brasil, India, China y el resto es una excelente posición y les damos las gracias. Nuestro problema es con Israel, Estados Unidos y los países que los apoyan. Y más que eso, nuestro problema en la ONU es que Estados Unidos da cobertura y respalda a Israel con su fuerte posición y niega además el reconocimiento mínimo de los derechos de los palestinos. Por eso, aunque dichos países tengan a nuestro favor, y han avisado de que usarán el derecho de veras. They are saying this by the position of these countries are saying we will vote using veto. ¿Qué creen que hay entre estas agencias y la ONU? To boost this institution we are promoting eh bueno, pues sí a estas instituciones significa que estamos promocionando y reforzando la resistencia palestina y tenemos que seguir en el camino de lograr nuestros derechos en dichas organizaciones. Tenemos el derecho de miembros de estas organizaciones independientemente de que estemos bajo una ocupación o no. Tenemos right el derecho de ser un miembro en esta organización como la gente, aunque estemos bajo ocupación o mal. Los llamados países BIC, Brasil, Rusia, India y China han apoyado a favor de Palestina y han demostrado su influencia. Gracias a ello, Palestina está más cerca de la ONU. Para ser un miembro en esta organización, se The Para ser miembro de estas organizaciones tenemos que promover el esfuerzo de los palestinos en favor de ser miembros de la ONU, porque sería una contradicción que el Estado palestino fuera reconocido en la UNESCO o en la FAO, todas ellas, y en cambio en el último nivel no. Todas las organizaciones reconocerán los derechos de Palestina, pero cuando llegamos a la ONU no están reconocidos. Esto enviará otro mensaje, ya que las organizaciones creen que Palestina tiene que ser miembro, pero que por culpa de Estados Unidos, que usa el derecho al veto, no tiene el poder para lograr dicho so de esto. Pero porque América está usando el V2, no tienes el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 Bueno, bak, gurtu beharrean gaude, gaurko saioa, oibai e, agurta urretik eta baztero boikotari dedikatzen diogun atalonetan e, kontupare bat aipatzeko. Batetik, e, Espainiako estatuko e, palestinarekiko kartasun zaretik e, larazi diguten deia. José Merce kantara para Israel en el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina reitera su ofrecimiento de mantener un encuentro con el cantautor para informarle sobre la situación real de Palestina. A través de esta nota de prensa, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina... ...en la que está integrada por más de 36 organizaciones de apoyo al pueblo palestino en el Estado español... ...quiere denunciar que la actuación de José Merced en Israel el próximo 29 de noviembre... ...tendrá lugar en la misma fecha elegida por las Naciones Unidas... ...para celebrar el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. La Rescop ha hecho también público un comunicado para denunciar este hecho... ...en el que recalca que José Merced es consciente de que su concierto supone un apoyo... ...a las estrategias propagandísticas del Estado de Israel con las que encubre su proyecto de colonización de Palestina. Nada más conocer que el cantautor gaditano cantaría en el Museo de Israel, situado en Jerusalén, cuyo sector oriental permanece ocupado desde 1967, la Rescop inició una movilización popular para que el artista cancelara su actuación y le ofreció mantener un encuentro para informarle sobre la situación real del pueblo palestino ba Jose Merzec, e, Kadizeko kantautoreak e, ez ditu aintzat hartu ba Reskopen aldarrikapenak. Eta azkenean ba, Joko omendu Irralen Bihar, aizu izan ere. Bestetik bidei eh elarre bata azkapenak Bihar Gasteizen antolatutako kontzentrazioa, eh Eta atokaleko imaginarium jostaiudendaren aurrean izango da, arratzaldeko sazpiter dietan, ez jolastu palestinaren zapalkuntzarekin lemapean, eta bestetik irunetik elartzi digutena datorren abenduaren batean, arratzaldeko seietan eta lab sindikatuaren egoitzean, Ba, itxaldi antolatu dute, faiez, elmanare, e, palestinako sindikatu independentetako federakundearen e, presidente ordearen eskuti. Ba, beraz, hausen izan da dena gorkoz. Manitzua gaurko aioa dudarik gabe. Beraz, e, badago gogoetarako parada. Gaur sortzi zita bat e, izango duzue guintifadarekin, alabedi zeintazta zirrati libreen guinetan, aster olebez palezinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. arte beraz, aio!